Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando Spanishpodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 413. Día Internacional de la Mujer. Hoy algunas españolas muy importantes. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para mejorar tu español escuchando. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues es sencillo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, así que voy a hablar de mujeres. Hoy se celebra la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad y su desarrollo como persona. Este día se celebra cada 8 de marzo desde 1975. Hoy te voy a hablar de algunas mujeres que han sido importantes en la historia de España y te voy a explicar por qué. Algunas han sido importantes para su cultura, otras para la ciencia y otras han protagonizado curiosidades de la historia. En todo caso, todas han contribuido a que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, y a que las mujeres tengan un papel más importante en la sociedad española. Voy a comenzar hablándote de una política española. Clara Campoamor. Esta mujer fue una política española. Fue diputada en el año 1933, cuando en España había una república. Clara Campoamor fue una de las responsables de que en España hubiera sufragio universal. En España, hasta 1933, sólo podían votar los hombres. Gracias a Clara Campoamor y a otros políticos, las mujeres pudieron votar en las siguientes elecciones. Desgraciadamente, tres años más tarde ocurrió la Guerra Civil Española, y Clara Campoamor tuvo que vivir en el exilio. Vivir en el exilio es huir a otro país porque en el tuyo te persiguen por motivos políticos. Clara Campoamor fue a Suiza y vivió allí hasta el final de su vida. Hoy en día muchas calles llevan su nombre, también colegios, institutos y otros edificios. Vamos con otra mujer que ha sido importante en la historia de España concepción arenal esta mujer es conocida porque fue la primera mujer que fue a la universidad Concepción arenal quería estudiar derecho es decir quería ser abogada sin embargo las mujeres no podían acceder a la universidad Concepción arenal era una feminista que luchó por la igualdad de derechos de las mujeres. No quería renunciar a su sueño de ser abogada, así que decidió estudiar en la universidad. No fue fácil, para poder ir a la universidad tuvo que disfrazarse de hombre y utilizar un nombre falso. Esto fue en el año 1841. Concepción Arenal asistía a todas las clases. É e hizo los exámenes. Algunos profesores descubrieron el engaño, pero como consiguió buenos resultados en los exámenes, la universidad permitió que Concepción Arenal siguiera estudiando. Ella demostró que las mujeres tenían la misma capacidad que los hombres para aprender y estudiar. Hoy en día esto parece obvio, pero la forma de pensar de aquella época era muy diferente. Por eso, Concepción Arenal ha sido una mujer muy importante en la historia de España. Treinta años después, la Universidad de Barcelona aceptó por primera vez a una mujer de forma legal. Hoy en día, muchos colegios, institutos, calles y centros de investigación llevan su nombre. También escribió varios libros y documentos. En ellos denunciaban la situación de las mujeres en la política, la mala calidad de los hospitales y otras desigualdades sociales. ¿Qué otras mujeres han sido importantes en la historia de España? Voy a hablarte de una científica muy importante, pero antes permíteme que te hable de los audiobooks para aprender español de SpanishPodcast.net. Si crees que estas lecciones te ayudan a mejorar tu español, puedes considerar colaborar con nosotros consiguiendo alguno de los audiobooks. Los audiobooks te ayudarán a mejorar tu español, y a nosotros nos ayudan a seguir creando lecciones como esta. Puedes descargar packs con las lecciones del podcast, descargar el audiobook El aprendizaje descomplicado y también el pack de diálogos y lecciones para aprender español. Tienes más información en la web. Echa un vistazo cuando acabe la lección. Por el momento, te hablo de una científica que ha contribuido a que muchas mujeres españolas se dediquen a la ciencia. Margarita Salas. Fue una bioquímica española que, desgraciadamente, murió el año pasado. Ella ha sido un ejemplo para muchos científicos españoles y una inspiración para muchas mujeres. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Debido a la dictadura en España, durante muchos años ha sido muy difícil ver a mujeres dedicadas a la ciencia y a la investigación. Durante la dictadura, la mayor parte de las mujeres tenían que dedicar su vida al hogar, a cuidar de la familia. Margarita Salas, viajó a Estados Unidos en el año 1967 para trabajar en el equipo del científico español Severo Ochoa. Severo Ochoa es uno de los ganadores de premio Nobel españoles. Trabajar junto a él fue algo muy importante para Margarita. Durante su vida ha recibido muchos premios y reconocimientos, como la medalla Príncipe de Asturias, el premio de ciencia de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y un premio de la UNESCO. Vamos con otra mujer española que ha sido muy importante para la historia de nuestro país. Emilia Pardo Bazán. Esta mujer era una aristócrata y noble española, es decir, pertenecía a una familia rica y poderosa. Nació en 1851 y murió en 1921. Su mayor aportación fue denunciar la desigualdad educativa entre hombres y mujeres. Casi ninguna mujer podía estudiar y aprender en aquella época. Emilia Pardo Bazán luchó para que las mujeres pudieran estudiar y aprender en igualdad de condiciones. Ella era escritora además de muchas otras cosas. A través de sus libros denunció estas desigualdades entre los hombres y las mujeres. También luchó contra el caciquismo. El caciquismo era una forma de gobierno de las zonas rurales que existía en España. Básicamente, consistía en que mmm, algunas familias ricas controlaban pueblos enteros porque tenían poder y dinero. Algunos seguidores del podcast me han dicho que ven una serie de televisión española llamada El secreto de Puente Viejo. Uno de los personajes de la serie es una señora rica. Bien, pues esta señora es una cacique. Practicaba el caciquismo. Ella controla a la policía, al alcalde y, por lo tanto, controla las vidas de todos los habitantes de la zona. Es un ejemplo de caciquismo. Emilia Pardo Bazán denunció este tipo de gobiernos y luchó contra ellos. Ahora te voy a hablar de una mujer que vivió hace muchos años, pero que consiguió algo bastante increíble. Isabel Barreto de Mendaña ¿Conoces las Islas Salomón? las Islas Salomón están al noreste de Australia. Pues bien, a finales del siglo XVI, más o menos en el año 1586, Isabel Barreto conoció a su marido, Álvaro de Mendaña. Su marido era navegante y un aventurero. Le gustaba descubrir nuevos lugares y vivir aventuras. Isabel también era valiente, así que decidió ir con él en sus viajes. Un día decidieron buscar nuevos territorios viajando en barco. Álvaro, hacía tiempo, había visto las Islas Salmón desde lejos, pero quería llegar hasta allí. Se montaron en un barco y viajaron a las islas. Sin embargo, durante el viaje sufrieron un maremoto. Un maremoto. Es un terremoto en el mar. Un maremoto provoca olas muy grandes y de mucha fuerza. En el viaje iban varios barcos. Se hundieron todos, excepto el barco en el que viajaba Isabel Barreto. A pesar de ello, el barco estaba destrozado y casi no podía navegar. Su marido era el líder de la expedición, pero había muerto en el maremoto. Así que ella se vistió con su ropa y decidió ser la nueva líder de la expedición. Gracias a sus órdenes consiguieron reparar el barco. Un poco de tiempo después llegaron hasta Filipinas, donde la tripulación del barco contó su historia. La gente de Filipinas creyó que Isabel Barreto era una heroína y creían que era la reencarnación de un personaje de la mitología. Una historia curiosa, ¿verdad? Ahora te voy a hablar de una ministra. Federica Monsení. Otra mujer que mmm, ha sido importante en la historia de España fue Federica Monsení. Federica Monsení fue la primera ministra de España. Concretamente fue ministra de Sanidad y Asistencia Social. Esto sucedió en el año 1936. Fue una mujer que quiso hacer muchos avances sociales con ideas muy innovadoras para su época. Por ejemplo, creó un programa de comedor social para mujeres embarazadas. En aquella época, muchas mujeres embarazadas tenían problemas porque no tenían suficiente comida. Los comedores sociales que creó Federica ayudaron a que muchas mujeres pudieran tener una alimentación adecuada durante el embarazo. También creó una lista de profesiones que podían realizar personas discapacitadas. En aquella época, en España, las personas discapacitadas solo podían ejercer la mendicidad. La mendicidad es pedir dinero en la calle para sobrevivir. Federica también creó el primer proyecto de ley para legalizar el aborto, y creó hogares para acoger a los niños huérfanos. Todos estos eran proyectos muy liberales en esta época. En España no había nada parecido. Desgraciadamente, cuando la guerra civil empezó, Federica tuvo que huir al extranjero, y todos esos avances sociales fueron eliminados. Vivió en Francia, hasta el final de la dictadura española. Por último, te hablo de la sin sombrero. La sin sombrero. Probablemente te resulte curioso este nombre. las sin sombrero fue un grupo de mujeres que mmm, nacieron entre 1898 y 1914. La sin sombrero fue un grupo de artistas y filósofas que se hicieron famosas por algo bastante curioso. La mayor parte de las sin sombrero vivieron, estudiaron y trabajaron en Madrid. Introdujeron en España los movimientos artísticos más modernos que había en diferentes partes de Europa. Querían transformar la cultura española y modernizar a una sociedad demasiado conservadora. ¿por qué las llaman las sin sombrero? Un día, durante los años 20, cuatro personas paseaban por el centro de Madrid. Estas cuatro personas eran Salvador Dalí, Federico García Lorca, Margarita Manso y Maruja Mayo. En un momento determinado decidieron quitarse el sombrero. Hoy en día esto puede parecer una tontería, pero en aquella época esto era un acto de rebeldía. Todo el mundo, especialmente las mujeres, debían llevar sombrero para ser personas decentes y normales. El acto de quitarse el sombrero tenía dos objetivos. El primero, luchar contra una norma social impuesta. Querían romper las normas, demostrar que no tienes por qué ser como los demás. El otro objetivo era simbólico. El acto de quitarse el sombrero significaba liberar las ideas de la cabeza, dar libertad a la imaginación y compartir tus ideas con todo el mundo. Pensarás que fue fácil, pero en realidad algunas personas empezaron a tirarles piedras y a insultarles. No fue nada fácil. Sin embargo, una vez que una idea se instala en la sociedad <ríe> es difícil sacarla. Muchos otros artistas empezaron a imitar el gesto de quitarse el sombrero, especialmente las mujeres. Para las mujeres, quitarse el sombrero también significaba decir al mundo que servían para mmm, algo más que ser madres y ser esposas. Por eso se conoció a estas mujeres como las sin sombrero. Bien, pues aquí termino esta lección. Espero que te haya gustado y que la lección te ayude a mejorar tu comprensión oral del español. También espero que gracias a esta lección comprendas cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la sociedad española. Recuerda utilizar la repetición con esta lección. Ya sabes, Utiliza las técnicas de aprendizaje del español que explicamos en las primeras lecciones del podcast. Esto te ayudará a mejorar progresivamente. Ahora que termina la lección, si consideras que te ayudamos a mejorar tu español, puedes conseguir alguno de los audiobooks en nuestra web. Solo tienes que visitar SpanishPodcast.net y pulsar el menú audiobooks. Allí tienes más información. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.